Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. La llegada de la hora final decretada por Allah está ya muy cerca. No quieran precipitarla. Alabado y exaltado sea Allah. Él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. Él es quien hace descender a los ángeles con la revelación. Por orden suya, sobre quien Él quiere de entre sus siervos, para que adviertan que no hay otra divinidad verdadera salvo Él, y para que lo teman. Él ha creado los cielos y la tierra con un firme propósito. Exaltado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. Ha creado al hombre de una cantidad insignificante de esperma. Y después, ha creado al hombre de una cantidad insignificante de esperma. Y después, ha creado al hombre de una cantidad insignificante de esperma este discute constantemente el poder de su señor rebelándose contra él y también ha creado los animales de rebaño de los que obtienen abrigo y otros beneficios y de los que se alimentan y los complace verlos cuando regresan con ellos del pastoreo al atardecer y cuando los sacan a pastar por las mañanas y transportan sus cargas hacia lugares que no podrían alcanzar salvo con gran dificultad ciertamente su señor es compasivo y misericordioso y también ha creado los caballos las mulas y los burros para que los monten y se deleiten con su belleza y crea otras cosas que ignoran y a él le corresponde mostrar el buen camino y los hay que conducen al extravío y si alá hubiese querido los habría guiado a todos él es quien hace descender la lluvia del cielo para que beban de ella y para que crezcan las plantas de las que se alimentan sus rebaños él hace que con la lluvia broten para ustedes los cultivos los olivos las palmeras los viñedos y todo tipo de frutos en ello hay ciertamente una prueba del poder y la unicidad de alá para agentes que reflexionan y ha puesto a su servicio la noche el día el sol y la luna y ha sometido a las estrellas a su voluntad en ello hay ciertamente pruebas del poder y la unicidad de Allah para agentes que razonan y ha creado para ustedes sobre la tierra animales plantas y minerales de colores distintos en ello Hay ciertamente una prueba del poder y la unicidad de Alá para gentes que meditan. Él es quien ha sometido el mar a ustedes para que coman de él una carne tierna y extraigan adornos para lucirlos. Y ven cómo las embarcaciones lo surcan para buscar su favor y para que sean agradecidos con él por las bendiciones que les concede. Y ha establecido en la tierra firmes montañas para impedir que esta tiemblase con ustedes. Y ha dispuesto en ella ríos y caminos para que puedan guiarlos. Y ha dispuesto también otras señales mediante las cuales los hombres se guían durante el día y se orientan mediante las estrellas por la noche. ¿Acaso puede equipararse quien tiene poder para crear, Alá, con quien no crea nada, los ídolos? Es que no reflexionan. Y si quisieran contar las bendiciones de Alá, no podrían enumerarlas Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso y Allah conoce lo que ocultan y lo que manifiestan Y las divinidades que los idólatras adoran fuera de Allah no pueden crear nada mientras que ellas han sido creadas carecen de vida y no saben cuándo tendrá lugar la resurrección El Dios de ustedes es un Dios único Y los corazones de quienes desmienten la otra vida niegan la unicidad de Allah y se llenan de arrogancia. Allah conoce, sin duda alguna, lo que ocultan y lo que manifiestan. En verdad, él no ama a los arrogantes. Y si se les pregunta a dichos idólatras qué es lo que ha repelado su Señor a Muhammad, dicen que no son sino viejas leyendas. El día de la resurrección esos cargarán con todos sus pecados y con parte de los pecados de aquellos a quienes se extraviaron y carecían de conocimiento sobre la verdad qué terrible será su carga quienes se los precedieron también planearon extraviar a los hombres y desmentir a los mensajeros pero Alá desbarató sus planes por viéndolos en su contra y los alcanzó el castigo por donde no esperaban después el día de la resurrección alla lo humillará exponiendo sus pecados y les dirá ¿Dónde están aquellos que adoraban además de mí acerca de quienes discutían con los creyentes y eran objeto de controversia entre ustedes y ellos los dotados de conocimiento de entre los creyentes así como los profetas dirán Hoy la humillación y la desgracia se abatirán sobre quienes rechazaron la verdad esos que en el momento en que los ángeles tomaban sus almas negaban la verdad siendo injustos consigo mismos entonces dirán a los ángeles con aparente sumisión ante la muerte no hicimos nada malo los ángeles responderán no es cierto alá sabe bien lo que hicieron y se les dirá entren por las puertas del infierno donde permanecerán eternamente. Y qué pésima morada para los arrogantes. Y cuando se les pregunta a quienes temen a su Señor, ¿qué ha revelado su Señor a Muhammad? Estos contestan, Un bien y una guía. Quienes obraron con rectitud, obtendrán una buena recompensa en esta vida. ¿Qué? Mas la morada de la vida eterna que recibirán como recompensa es mucho mejor. Y qué excelente morada para los piadosos. Entrarán en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, por los cuales corren ríos, y allí obtendrán cuanto deseen. Así es como Alá recompensa a los piadosos que tienen temor de él, a esos morados. Los ángeles les tirarán cuando tomen sus almas tras haber obrado bien en esta vida y no haber adorado a otros además de Alá. La paz esté con ustedes. Entren en el paraíso por las buenas obras que realizaron en la vida terrenal. ¿Acaso esperan quienes rechazan la verdad a que se presenten ante ellos los ángeles para tomar sus almas o a que llegue la orden de su Señor el día de la resurrección? cuando de nada les sirva ya creer igualmente hicieron quienes los precedieron y alá no fue injusto con ellos sino que fueron ellos los injustos consigo mismos al negar la verdad sufrirán las consecuencias de las malas acciones que cometieron y se verán rodeados por el castigo del que solían burlarse y los idólatras dicen si alá hubiera querido ni nosotros ni nuestros antepasados habríamos adorado a nadie fuera de Allah y no habríamos prohibido nada sin su permiso quienes los precedieron también desmintieron a sus mensajeros pero a estos solo les corresponde transmitir el mensaje de su Señor y ciertamente enviamos mensajeros a cada comunidad para que exhortaran a su gente a adorar solo a Allah y a alejarse de toda falsedad. Alá guió a gentes de algunas comunidades, mientras que otras merecieron el extravío al desmentir a sus mensajeros. Recorran la tierra, y vean cuál fue el final de quienes negaron la verdad, y reflexionen sobre ello. Aunque te empeñaras en guiarlos, oh Muhammad, de nada serviría, pues Alá, no guía a quienes han merecido el extravío y estos no tendrán quien los auxilie del castigo de Allah y juran solemnemente por Allah que él no resucitará a los muertos por supuesto que lo hará su promesa se cumplirá mas la mayoría de la gente lo ignora los resucitará para aclararles aquello sobre lo que discrepaban y para que quienes rechazan la verdad Sepan que mentían cuando afirmaban que no resucitarían. Si deseamos algo, nos basta con decir: "Sé, y es". Y a quienes emigraron por la causa de Alá tras haber sufrido injusticias, los estableceremos en un buen lugar en esta vida, pero la recompensa que recibirán en la otra es todavía mayor si supieran. Esos son quienes fueron pacientes y depositaron su confianza en su Señor. Y antes de ti, también enviamos como profetas a hombres y no a ángeles, a quienes concedimos la revelación. Pregunten a quienes tienen conocimiento sobre las Escrituras anteriores, si no lo saben, y los enviamos con pruebas claras y con Escrituras sagradas. Y te hemos revelado a ti el Corán, oh Muhammad, para que expliques con claridad a los hombres lo que les ha sido revelado y para que así reflexionen ¿Acaso se sienten a salvo quienes traman maldades de que Alá hunda la tierra con ellos o de que les llegue el castigo por donde no se lo esperan o se sienten a salvo de que el castigo les sobrevenga cuando se encuentren de viaje y no puedan escapar o de que este se abata sobre ellos cuando más lo teman Ciertamente, su Señor es compasivo y misericordioso al no adelantar su castigo. ¿Es que no ven quienes niegan la verdad, lo que Allah ha creado, y cómo sus sombras se mueven de derecha a izquierda y se postran ante Él con sumisión? Y ante Allah se postran todas las criaturas existentes en los cielos y en la tierra, así como los ángeles, y estos condenados. No se comportan con arrogancia. Los ángeles temen a su Señor, que está por encima de ellos, y cumplen con lo que se les ordena. Y dice Allah, No tomen dos divinidades. Su Dios es un Dios único. Temanme, pues, sólo a mí. Y a Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y la adoración sincera y exclusiva es la verdad. Siempre y en todo momento. ¿Cómo pueden temer a otro que no sea Allah? Y todas las bendiciones de las que disfrutan provienen de Allah. Y si sufren una desgracia, es a Él a quien suplican ayuda. Después, si los libra de ella, un grupo de ustedes adora a otros fuera de Él. Y de esta manera, niegan con ingratitud que no se les da las gracias que les hemos concedido disfruten por un tiempo idólatras que pronto sabrán lo que les espera y asignan a sus ídolos como ofrenda una parte de lo que les hemos concedido como sustento cuando estos no poseen ningún conocimiento ni pueden beneficiarlos ni perjudicarlos por hallar que serán cuestionados el día de la resurrección sobre las mentiras que inventaron y atribuyen hijas a Alá, glorificado y exaltado sea, pues él está por encima de lo que le atribuyen, mientras que ellos se asignan para sí lo que desean, los hijos varones. Y si a algunos se le anuncia el nacimiento de una niña, su rostro se ensombrece y se siente apesumbrado. Se oculta de la gente por la mala noticia que ha recibido idu da cerca de dejarla vivir a pesar de la vergüenza que siente o de enterrarla viva qué malo es lo que deciden los idólatras al atribuir hijas a dad cuando ellos las desprecian y prefieren a los varones quienes no creen en la otra vida son el ejemplo más claro de imperfección debido a su ignorancia y a los pecados que cometen mientras que allah es el ejemplo más sublime de perfección pues está libre de cualquier defecto y él es el poderoso el sabio y si Allah castigara a los hombres por sus pecados y por negar la verdad no dejaría sobre la faz de la tierra a ninguna criatura mas les concede un plazo de tiempo hasta un día determinado y cuando este llegue no se retrasará ni se adelantará siquiera un instante y atribuyen a Allah lo que ellos detestan y mienten cuando dicen que lo mejor será para ellos en esta vida y en la otra no hay duda de que irán al fuego donde serán abandonados por Allah que enviamos mensajeros a naciones anteriores a ti oh Muhammad pero el demonio los sedujo haciéndoles creer que obraban bien y desmintieron a sus profetas. Y el día de la resurrección, el demonio será el único aliado de quienes rechazaron la verdad y tendrán un castigo doloroso. Y te hemos revelado el Corán, oh Muhammad, para que aclares a los hombres aquello sobre lo que discrepaban en cuanto a la religión y como guía y misericordia para los creyentes. Y Allah hace descender la lluvia del cielo Y reaviva con ella la tierra tras su muerte Ciertamente En ello hay una prueba de la resurrección Para quienes escuchan con el corazón O comprenden su significado Y por cierto En los animales de rebaño Tienen un ejemplo Les damos de beber De lo que hay en sus vientres Entre quimo y sangre Una leche pura fácil de ingerir para quien la bebe. Y de los frutos de las palmeras y de los viñedos obtienen un buen sustento y producen una bebida embriagadora. Ciertamente en ello hay una prueba del poder de Alá para quienes razonan. Y tu Señor inspiró a las abejas: Construyan sus casas en las montañas, en los árboles, o en lo que los hombres erijan para ustedes. Después, coman de todos los frutos y sigan los caminos que su Señor les ha facilitado. De sus entrañas sale un jarabe de color variable, la miel, que contiene una cura para los hombres. Ciertamente, en ello hay una prueba del poder de Allah para quienes reflexionan. Y Allah los ha creado, y luego hará que perezcan. Y de ustedes, ¿qué es lo que se hace? Hay quienes volverán a un estado de debilidad, la senectud, en el que no sabrán nada después de todo el conocimiento que habían adquirido durante su vida. Allah es en verdad omnisciente y todopoderoso, y Allah ha concedido a unos más bienes y posición que a otros. Y los favorecidos no van a entregar sus bienes a sus esclavos para estar al mismo nivel que ellos. ¿Acaso van a negar las gracias de Alá? Y Alá ha creado para ustedes esposas de su misma especie. Y hace que de ellas procedan sus hijos y nietos. Y les ha concedido buenas provisiones. ¿Cómo pueden creer los idólatras en falsos ídolos y negar las gracias de Alá, atribuyéndoselas a estos? Y adoran a otros fuera de Alá cuando no pueden proporcionarles ningún sustento de los cielos ni de la tierra, ni tienen poder para hacer nada. No comparen, pues, a Allah con nada. Él sabe lo que hacen, mientras que ustedes no saben el error que cometen cuando equiparan a otros con él, ni el final que les espera. Allah expone el ejemplo de un esclavo que carece de poder para hacer nada, y lo compara con quien ha recibido de Allah bienes en abundancia y lo compara con quien ha recibido de Allah y de en caridad aparte de estos en secreto o públicamente acaso pueden equipararse alabado sea olá sin embargo la mayoría de los hombres no lo saben y abla expone también el ejemplo de dos hombres uno es un inepto además de ser mudo de nacimiento y es una carga para su señor hají donde lo mande no le es de utilidad mientras que el otro ordena la justicia y está en el camino recto acaso pueden equipararse y solo alá posee el conocimiento absoluto del gaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra y la orden de la hora final tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos o puede que más rápido aún Ciertamente, Allah es todopoderoso. Y Allah los hizo salir de los vientres de sus madres al nacer, sin que supieran nada, y les otorgó el oído, la vista y el entendimiento para que fueran agradecidos. ¿Acaso no ven los idólatras cómo las aves vuelan suspendidas en el cielo? Allah es quien las sostiene. Ciertamente, En ello hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. Allah ha hecho de sus viviendas un lugar de descanso y de las pieles de los animales de rebaño, tiendas ligeras que pueden llevar con ustedes cuando viajan, y así poder acampar. Y de la lana, la piel y el pelo de los animales obtienen en seres de los que disfrutan temporalmente. Y Allah les ha proporcionado sombra a partir de lo que ha creado les ha dado refugio en las montañas y les ha concedido vestimentas que los protegen del calor y otras que los protegen de su propia violencia así es como alá completa su favor sobre ustedes para que tal vez así se sometan a él abrazando el islam pero si los idólatras se alejan de ti oh muhammad Debes saber que tu misión es solamente transmitirles con claridad el mensaje de Allah y no puedes obligarlos a seguirlo. Reconocen que las bendiciones que tienen provienen de Allah, pero las niegan al adorar a otros además de él. Y la mayoría de ellos rechazan la verdad. Y recuerda el día en que haremos surgir de cada nación a su profeta como testigo el día de la resurrección y quienes rechazan la verdad no podrán entonces excusarse ni se les concederá una segunda oportunidad y cuando los injustos que niegan la verdad vean el castigo este no se les mitigará ni se les aplazará y cuando los idólatras vean a sus ídolos tirán señor esos son aquellos a quienes adorábamos en tu lugar y estos les contestarán son unos mentirosos y ese día se someterán completamente a la decisión de Allah y serán abandonados por los ídolos que inventaron y no les sirvieron de nada a quienes rechacen la verdad y desvíen a los hombres del camino de Allah les infligiremos castigo tras castigo en la otra vida por haber sembrado la corrupción desobedeciendo a Allah y haciendo que los demás también lo desobedecieran Y recuerda el día en que haremos surgir de cada nación a su profeta para que atestigüe sobre su gente. Y te pondremos a ti, oh Muhammad, como testigo de tu nación. Y te revelamos el libro, el Corán, como una clara explicación de todas las cosas, como guía, misericordia y buenas noticias para quienes se someten a él, aceptando el Islam ciertamente alá ordena la justicia el bien y ayudar a los parientes cercanos y prohíbe la inmoralidad el mal y la opresión así es como los exhorta para que mediten y cumplan los pactos que hayan contraído en el nombre de alá y no rompan sus juramentos después de haberlos ratificado y haber puesto a alá como garante Ciertamente, Alá sabe lo que hacen. Y no sean al quebrantar sus juramentos como una mujer que teje con esfuerzo una prenda hasta finalizarla para luego deshacerla. Y no los usen para engañarse los unos a los otros, estableciendo un pacto con un grupo con la intención de romperlo en caso de encontrar a otros más poderosos. Ciertamente, Alá los pone a prueba con ello para ver si cumplen sus compromisos o si los quebrantan y el día de la resurrección Adá les aclarará aquello sobre lo que discrepaban y si Adá hubiera querido habría hecho de ustedes una única nación con una sola religión pero extravía a quien quiere por rechazar la verdad y guía a quien quiere y el día de la resurrección Se les preguntará acerca de lo que hicieron y serán juzgados por ello. Y no juren con la intención de engañarse unos a otros, pues sería como si resbalasen tras haber pisado con firmeza. Sufrirían las pésimas consecuencias de haber desviado a los hombres del camino de Allah y recibirían un terrible castigo. Y no cambien los compromisos que hayan contraído en el nombre de Allah por un vil precio. La recompensa que Alá tiene reservada en la otra vida es mejor para ustedes que lo que puedan obtener en esta, si supieran. Los bienes terrenales que poseen son efímeros, pero la recompensa de Alá en la otra vida perdurará por siempre. Y recompensaremos a quienes sean pacientes de acuerdo con las mejores acciones que realizaron, y a quien actúe con rectitud, ya sea hombre o mujer, y sea creyente le concederemos una buena vida y lo recompensaremos de acuerdo con las mejores acciones que realizó y cuando quieras recitar el corán di busco refugio en allah contra los malos susurros del demonio el expulsado ciertamente él no tiene poder sobre aquellos que creen y depositan su confianza en su señor solo tiene poder sobre quienes lo obedecen y adoran a otros además de Allah. Y si cambiamos una ley ya por otra, y Allah sabe bien lo que revela. Quienes rechazan la verdad dicen: Te lo estás inventando, oh Muhammad. Mas la mayoría de ellos ignoran la verdad del Corán y los preceptos de Allah. Diles, oh Muhammad, que te lo ha revelado el ángel Gabriel de parte de tu Señor con la verdad para afianzar a los creyentes en su fe y como guía y buenas noticias para quienes se someten a él aceptando el Islam. Y, ciertamente, sabemos que los idólatras dicen que es un hombre quien le enseña el Corán a Muhammad. Sin embargo, aquel a quien se refieren es de habla extranjera, mientras que esto es pura lengua árabe. En verdad, es un hombre que le enseña el Corán a Muhammad. Alá no guiará a quienes no crean en sus aleyas, y éstos tendrán un castigo doloroso en la otra vida. Quienes no creen en las aleyas de Alá son quienes inventan la falsedad, y esos son los mentirosos. Quienes nieguen a Alá después de haber creído, excepto quienes se vean obligados a hacerlo, mientras que sus corazones permanecen firmes en la fe, y rechacen voluntariamente y de corazón la verdad, incurrirán en la ira de Allah y recibirán un terrible castigo. Esto es porque prefirieron la vida terrenal a la eterna. Y Allah no guía a quienes rechazan la verdad. Esos son aquellos cuyos corazones, oídos y vista, Allah ha sellado por negar la verdad. Y esos desconocen el castigo que Allah les tiene preparado. Ellos serán los perdedores en la otra vida, sin duda alguna. Ciertamente, tu Señor será indulgente y misericordioso con quienes emigraron después de haber sufrido persecución. Lucharon por su causa y fueron pacientes y constantes en su adoración a Allah. Recuerda el día de la resurrección en que cada persona intentará defenderse a sí misma y todos obtendrán una recompensa conforme a lo que hicieron y no serán tratados de manera injusta. Y Allah expone el ejemplo de una ciudad, cuyos habitantes gozaban de seguridad y tranquilidad, y a donde llegaba un generoso sustento procedente de todas partes. Y sin embargo, negaron las gracias que Allah les había concedido, y Él les hizo padecer hambre y miedo por lo que habían hecho. Y recibieron la llegada de un mensajero de Allah de entre ellos, Mas lo desmintieron, y el castigo se abatió sobre ellos por haber sido injustos. Coman, pues, de lo bueno y lícito que Alá les ha concedido como sustento. Y agradezcan las gracias que Él les ha dispensado, si es cierto que lo adoran sólo a Él. Alá les ha prohibido comer la carne del animal encontrado muerto, la sangre, la carne de cerdo, y la de cualquier animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea la y quien se vea obligado a comer de lo prohibido por extrema necesidad sin intención de desobedecer ni de traspasar los límites que sepa que Alá es indulgente y misericordioso y no digan que algo es lícito o ilícito cuando no lo es inventando mentiras contra Alá ciertamente quienes inventan mentiras contra dá no triunfarán disfrutarán durante un tiempo en esta vida y después recibirán un castigo doloroso en la otra y a los judíos les prohibimos lo que te mencionamos con anterioridad y no fuimos injustos con ellos sino que fueron ellos los injustos consigo mismos por rechazar la verdad y merecieron tal restricción y tu señor será indulgente y misericordioso con quienes obren mal por ignorancia, y después se arrepientan y enmienden realizando buenas acciones. Ciertamente, Abraham fue un líder espiritual ejemplar que obedecía a Allah, y lo adoraba exclusivamente a él con plena sumisión y sinceridad, y no era un idólatra. Agradecía las gracias de su Señor, quien lo escogió para transmitir su mensaje y y lo guió hacia el camino recto y le concedimos cosas buenas en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos después oh Muhammad te revelamos que siguieras la religión de Abraham quien adoraba exclusivamente a Alá con plena sumisión y sinceridad y no era un idólatra y a los judíos se les impuso la observación del sábado como día sagrado Tras haber discrepado sobre el día que debían consagrar a Alá para adorarlo. Ciertamente, tu Señor los juzgará el día de la resurrección por los asuntos sobre lo que discrepaban. Invita al camino de tu Señor, oh Muhammad, con sabiduría y buenas palabras, y argumenta con quienes te discutan sobre el tema de la mejor de las maneras. En verdad, Tu Señor conoce quién se ha extraviado de su camino y quiénes están bien guiados. Y si infligen un castigo a sus enemigos porque han sido atacados por ellos, háganlo de la misma manera y en la misma proporción que ellos hicieran con ustedes sin excederse. Mas la paciencia es mejor para quienes la observan. Y sé paciente. Y debes saber que la paciencia es mejor para quienes la observan. Solo se alcanza con la ayuda de Allah. Y no te aflijas por quienes rechazan la verdad, ni te angusties por lo que traman. Ciertamente, Allah está con quienes lo temen y hacen el bien.